Me quiero pero lo quiero ya No sé si Lucas sabe lo que quiere, pero yo sé, lo tengo muy clara lo que quiero. Juicio político al gusano de Macri, que ahora se van a, se cumplieron seis meses de la demolición del taller 19 y la justicia no lo condenó y él sigue eh construyendo y pintando el borda como si fuera una marquesina y es una mentira, eh la gente que vive ahí no vive muy bien y recién está con Lorita acá diciendo las cosas nefastas que pasó en en este hospital. Bueno, eh, hoy voy a tomar la temática de la que me gusta a mí. Eh, ya le pedí juicio al gusano este y hasta que no caiga no lo voy a parar de pedirlo. Eh, bueno, estoy con un amigo, más que un amigo, un hermano eh, pero no me voy a seguir con mi temática que me gusta de ir descubriendo hasta saber hasta poder llegar a decir, bueno, es mi amigo, su nombre Bueno, quería saber de Eh, ¿quién fueron tus abuelos? ¿Sabés abuelos no sé que mis abuela no se era bueno, y los padres sí. Y mis padres sí. Y, y mis abuelos, señora Vidal de Antonia, sí. que era el núcleo de la familia, claro Lograba reunir todos sus hijos y sus nietos todos los domingos en una casa que le había del rodo, de vista al pedrón. Ah, le había dado un bizcocho de, de terminar. Y bajar las camas, darlo la porle para la escuela, los pesan una prettier, y la abuela, contenta, que salió de Entre río, solita es de su marido que le pegaba, la gastiva, si mi no no sé hijo, cosa común en distintos lugares, ya si fue a decirme una mala, no se podrá, y después de los golpes de la vida. Mi tía era mortaja, su nombre era Javier, vamos a ella, ese día la familia. Era bueno un poco pasado. El nombre me... de la abuela sí la recordamos. Antonia, y una grandes sí. domingos de comida con la abuela. Sí. ¿Y el nombre de tu madre? Estela. Estela, Estela bueno, muy, muy copada las dos. Muy bueno. compadas las dos y tenían un borrachito que se llamaba Cuando en la la chapa cuando se daba la chapa que nadie se masime claro en esa época se daba el chusera cumple para los cituvir en el col de pilles tío pul del grito nada decimos que llegamos bueno Va, va, va. Yo no volvíte que hay de la divisa. Hay que hundir y mirar la propina. Claro, la propina, obvio. Vos, por tenia... eso me vas a comprarlo de nuevo. Para sí. Era, claro. Era como ver. un incentivo sí. que te dabas para, para salir a un cambio sí. sí. y para vos ganarte tu propia moneda. El y el del barrio. Mi barrio, el barrio mío es muy hermoso. Siempre visumero y como yo. Creo que es un error que nosotros a O de en cena iba de en de casi tres cuadras de la casa de Bambito que viene al caso yo creo en la casa de Bambito ese museo como es museo ahora al futuro no sé talito que es encontravi son horas que cada vez a qué espinenta de cinta que está nosotros en el baro sabe que cosa me dijo contar algo importante bien a principio de la radio tan iba a tocar debajo de un rumbo esto como hicieron Pepe Zapatero, que me dice a la madre nada más ya se me dan y luego historia van bueno, sin no sabía la historia y no me pensaba las más pues algo que se boom es que así hay un grupo del ejército antepedia de Casero contra vos daba la mano, ates, casi vos si la sombra condor me asombra. Y yo jumpicaba con la fría, y el de Casero que me no escondía. Tan hito, y yo ya hacía atención como nada. Me gusta ver temprano en la mañana, torci en hazicolodir, nada, que no muere de sortido al azar sentiti dopo di una marighiana molto che mi quantitimi di venire la visia ha una persona di puede lograr, naturalmente, matar suo sentiro qua sono più accessibile l'ombo io c'ho il coração la mi ta gömenti quando passo nel coração di sì che l'ombo entro sentiro qua tanto tremo senza cachos sobre una señora rubia. Ella se salió. Ese día por cierto no me vine enterado de eso. Me vine enterado después que otro, pero me llevó eso a informarme de qué pasó y después no encontré ningún ñombo que se haya muerto ni siquiera una flor naturalmente. Temas sí, de Yo creo que hay una especie así, se vistra en China, o habrán sacado foto a la Emira el el sego sí. y el y le preguntaba por qué le saca fotos, aquí le saca fotos, insistiendo en la plaza San Martín, por ejemplo cuando vivía en la calle y la chica ah, turista divertida se enojó y no me contestaba. <risa> <risa> Pero el hombre de Tanguito tangito muy lejorpe, sea uno que sabe de un bo Me puede explicar eso? Yo si la creo que yo creo que etilucia vanterma en el sens. Subdiminal, digamos. Como la que me tocó en el una par, la parte de pal de y ni soy en en una cosa, que ni subirás. Pero ich weiß no inso da. Sensu diminal. Cuando ya te han forzado esta noche como bien la se va Y bueno, maestro, ahí cuando venimos ya seguramente Tanguito te se te, te identificó más a la adolescencia. De, de, sí, entonces, pues. sí, a mí Pero, me... ¿cómo fue el traspaso de tu de, de, de, de, de o, tu infancia mismo? Ya es como que me di cuenta de con la abuela, con la cocina, todo. Es es que ese traspaso de, de, es que de el traspaso de la niñez no. a, a, a, a la adolescencia, a la adolescencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, yo era un chico barat, no barat, un era de barrio Todos nosotros éramos siempre barat. En mi barrio de sintase casas en estos cuarenta y pico de años que existen no hay un solo meico, no soy abogado. Sí, de técnico o ingeniero. Sono cartone, ho il senso cabattasira una presita della costruzione de e senza rumore per non esistere nessuno trema sulla via poi stiamo stermiamo rison dinda quel con lungo progetto va avanti casa nostra che spfear lamentarimente Que le, que que empieza, no, no y en un tiempo antes de que la y no -teatro, que no Teatro, te les enseñaban sí. y cómo era la la, la manera de enseñarlos que a un... de, Teatro Centro cultural, en el décimo Estaba en la habitación a casa. Sí. En el living y yo hice la semana hicimos se teatro vacilia. Nunca se dietas profesionales, siempre vino no la carcina. Como nos llamo la litro, en enfocar pocas bufada, para como es pasar modibla de una hola. Eh, se encarniza y así había improvisación, algo. Sí, improvisación, algo. Ah, Muchísimo. Hemos tenido un cam muchísimo esta sera el show sin hemos soñado yo con tan sin poder hacer unos ensayos en el teatro a través del cine de Pierino Reggiani, mantenemos de Abelardo Fellini también. Fellini, Fellini a mí me gusta mucho. Claro. ¿Qué es no, lo que te más te gusta de Fellini? Que... Amalco, vengo de Venezuela, sí. de Sevilla, Marco, pues soy que soy hermana mía mío, como asistente tiracado, decía el, de, de Alcaldía y Estoy de llamar, digo saber a mí una la de las cosas. Está fin de de Bertino con Antonio, que lo hago. No cumple una esquina, sí, muy buena. Yo siempre, churroso, de gente muy buena. Sí. Muy, muy buena. Buenas tardes, hijo. Me he hecho del campo. De la televisión de amor, periodismo hermoso. Y bueno, muy y muy bien, bueno. En ese trayecto de, de toda tu vida, ¿qué cuál fue el momento más? Todavía hay, vamos por la adolescencia. Sí. Eh, ¿qué, ¿qué te gustaba de la adolescencia? ¿Qué te gustaba. Sí, de la en la época o lo, qué, qué, qué onda? Hola a todo gay como los fileteros que te después va a contar la historia esa de los fileteros que después más adelante vamos a contar quién es y cómo salió de los fileteros porque si no la gente no va a entender. Pero cómo era? Claro, no te me enfocas muy sentimental porque viste que ya te levanta enseguida. Este tratamiento y si sento muy tengo que tener. No, yo creo que a partir de de de conocí y conocía a, a, a una primera gira a ah gira. sí estamos acabando de nosotros sé si. a los artistas son putas, y las minas mina en punta ¿eh? claro ya, y energía, va a trojear, qué te, se tira el 3 canota. No, no, no, no, no te no. no sacan, no. no, no, no, no, si Nunca creí, nunca. Uy, no me la tiene fedia, ahí te vas a no beber ni agua, no. Armando vos menos, no, me no, no la tenía, la la, de Armando menos. No, le no, no estoy casi para pensarle. Uno... Sí, ayer Armando Boqué, qué película, ¿no? Poco trasendio. Sí, ayer la vi. Vi la película de él. Fue la de Armando Boqué. Bueno, ya sabes, con Monteverde y con Polvo, en verdad. Con Isabelizarlo. Con Isabeliz cambió de vida a cualquier juego. <risa> <risa> bueno, la lechura que tenía. <risa> bueno, y acá es... ya casi son 10 boletines, ya se me va a pedir, yo te diría un Claro. Después, Y bueno, ella venía de Isabel Sarli y, y después claro, que que de pero época, época verdad, era, ¿80? Sí, sí, ¿Qué era de 80? 80 y 70 y pico la, sí, y que era la no época sé, de los militares la... que... No, no, no, yo no, sí, después yo trabajo con Jorge Bardicci, muchísimo, dice participar, para el de ser antes en la participar ditta militare che ha condiviso. Ah sì? Che hai poi mentito che era todo, 30 anni, 40 per la milizia, a Salerno si è fatto 18. Che si guidava una bomba molto forte. E la epoca era un'intera come la viviste. Per sí. la mia era la mia, la mia la mettimmo in te la y no no entendí partir y no sé no quiero de la, mayoría, de la, noche, de la pero que era porque te sentías perseguido por la me por no, ese claro. tema me sentía paranoico que estaban diciendo se pasinto de reconocer todo claro. No, ah, porque vos la otra vez mismo una charla que yo, tuviste bueno, amigos que tuviste que, que fueron desaparecidos, ¿no? Si sí, sí, eso debe es ser como que te fue claro, te fue carcomiendo claro, en Fue lastimando tu, tu eso, alma, ni no nada, mi hijo hacía mentira o yo sé que claro, chacando, sabiendo que tus amigos estaban, la vida, mucha la gente descreía eso y vos sabías que era verdad, era pura verdad. Que, esos es que la noche me mentira, no, eso también alguien ya no quisiera mentir, gente. Sí, tapaban todo, ¿no? Ya, ¿no? Y, y, y era una camisaria oculta, ¿no? yo no sé, yo no sí sé, parece ser, sí sé que mi separación viene justamente en ese momento. No sí, sé, yo de modo de la ficha. Bueno, pero igual tranqui, era más sí. para para saber y ubicarnos más o menos de la, de la ubicación. Y bueno, ya estamos como medio llegando a la mitad del programa, no hay cómo seguir. Y la gente todavía dice ¿sí? quién es el personaje este. Sí, sí. Pero, y y qué debe ser lo del filetero o todo eso. Pero dice la güela que está loco. Pues no lo conozco ni bien. te lo dijo Ah, pues es loco, mermel. Sí, amor, Y con Jesús qué onda? Me llamó mi hijo. loco. Ah, te digo así. Eso va a, a cuidar, maestro. Sí. Bueno. Eh, ahora estamos nah, Tal, nada, todos nos cuidamos entre en todos. Tal, ¿no? bueno. Y ahora nos vamos sí, a ir sí, La cara maldición. veo a nuestra compañera Sabi sí. que si no estuvieras allá de ella nosotros no sabía. no, no, no saldríamos en ningún bueno. Encima la onda, ahora está estudiando eh... es una genia. Para mí es, es una que siempre nos apoya. Bueno. Bueno. Y ahora nos vamos a ir a un la media horita del programa y después continuamos con Power y ya venimos más Power. Qué Power. Vimos y estamos a full tomando agüita, más tranquilo. Y bueno, vamos a volver con nuestro personaje amigo y hermano. Vamos a empezar eh, a contar un poco el día que lo conozco. Fue un día de los eh días más trágicos de mi vida, me parece, porque fue un día que veníamos resistiendo Y justamente esto que vengo pidiendo al, al gusano este que lo enjuicien entren y demuelen un taller donde la gente se recupera. Y bueno, nosotros justamente como artistas siempre tratamos de florecer de del del fango. Y bueno, hicimos una movilización y muraliamos todo el penal 20 poniéndole color pero a ese color bien eh, la protesta marcando bien de lo que habían hecho estos gusanos entrando al hospital Borda con armas y... la verdad que yo, me indigna eh, con armas tirándole a los pacientes, a los médicos, a los legisladores, a la gente común Bueno, y en ese momento de vigilia lo encuentro a mi amigo. En ese momento estuvo muy como la situación se lo veía estaba muy enojado. Y bueno, de ahí después fuimos haciendo la amistad, se fueron, se vino acercando a los talleres. Y bueno, quiero ir contando Vasil esta la disposición de ir contándolo el proceso que estuvimos o muralistas. Y ahora contar de hasta llegar a lo del filetero mm. <risa> Bueno, bueno de de de de contó un poquito de lo de del día de, más negro de la historia de la medicina argentina. ¿Qué te, qué, te, qué es lo que te ocurrió en eh, ese momento? A mí yo lo viví con por Natisha porque no estaba cerca de mi ni Natisha en respeto alguna y así mm, un cierto mal recuerdo vivencial con el opening no del día de, de de del puerto cosa como viene son Dios no tan entendible aun hubo una piscina antes de tan bien la sensación de sentirse adentro entonces me tocó muy adentro la seguridad Yo la primera semana apareció un lobo muy loco, malventa. Muy loco, Mamia de silme de que tan tranmites una circona muy Estaba muy dolido y pimario de ese la momento. Todo esto yo me apunta mía también que ya la locura que me no estaba haciendo nada me sentí que estaba viniendo a un lugar nuevo gente continuamente y en este siguen cien adquiriendo hasta los propios médicos. y de ahí en me empecé a todos todo salvo primero a través de la foto y después poner pues, ¿no? lady hija de la vida la carpa y terminé por la policía metida polizia y in la zona. Si veramente si sia sì non hablando assimando andando alla mia c'ho un'evoluzione matematicamente mi pare che volsià una no eso me gusta lamentablemente creo la revolución a veces Che rabbia, bronca, rincori. Quando io mi biascio, io dice mi assuna una evolución la è, e, la ve, no. Ciò y bueno, después de ya tan tan duro que fue para vos, para mí, para además, porque vos estabas viviendo en ese momento en, en este lugar trata Sí en una catarsis continuamente todo día, todo día. Me iba a ir hasta el otro vivir catarsisamente todo día, escribiendo y escribiendo y escribiendo y, y de repente a mí cuando el papá se da vuelta, cuando el papá se hace a un lado y ...yo sentì a Gioia Salvia mia e al to che no magi se hanno papà su zio Borla mo io per me sia fu catal di gloria e a talora si dicendolo giusto ora grazie a Giulio Cesa l'equipò di artisti del Borla che ti applauditamente aiutano allo cibo e stiamo stai in Serran che lo sappiamo nischì che io vena nella realtà Perchiamo senudati e tutto. Vicino a studiano e qui calma da me. Però che dico quando già guardo che sacco se devo accattadivo e credibile aiuta un decidente di de questi tipo come magni che hanno te Io però che una vez, como mai come sarà tassi pun sto d'anima. Chi lo han per sempre. Yo yo imaginé la tal si la había discutido. Como la rectipo. Sí era lo que estábamos hablando justamente hoy que mal, de la pastilla porque yo te veía en una evolución claro? y, y pastilla, el psiquiatra, el psiquiatra, el psiquiatra experimenta con tu cuerpo al claro. final. no, no tiene el concepto, no, no, como la que decía vos, no, no cura a nadie, no cura a nadie. Sí. Mi cerebro es cardio. Y cuando terminó el quinto año de mesia yo si loco pero no como vidrio hay cosas que está mal, no le va a hacer nada, y cosa de tamaña y a la vida. Bueno, me pregunta Alicia, vos que te parece quiero estudiar psiquiatría o cardiología? Yo, mira, yo intento, creo que la gente cree que entienda psicología, es copante padre, no es psicología, es psicología es otra hiciste algo. ¿Tú piensas conmigo? Hai psichiche, cioè, ormai levanti di buono capo oggi, papà, sì, ¿sí? quella non è una persona sai ¿sí? che nessuno vuol amare e dire sì, si è verità. Lo vieste dico, è mica la carrera. Y si è mentira, a vighi siiente avresti un bel cambio, no? Serte que no, le dije, que no quiere ir a lugar, no del diablo no a la no. visita, claro, ella tenía miedo. Mira que va a ir. Ni Pero bueno, bueno, gasté bien, bueno, gasté. Sí. Porque no Cuando mi hija terminaba, también me encargaba, no sé siempre más que Qué profesión. Ni odio a su amigo que hay tipo altita, digo. Es que importante era ir a lo tuve amigos, a mí, a la ira mía, tú me lo dices mira, ve que el capataz de casa coné, ahí sabía dónde estaba y fue el flaque que encontró, claro. y con él desde toda la tarde hablando boludura, la loca echola, la quita, y la quita con todo, y bueno, el territorio anda más con élito, claro, y ahora el pediatra. ¿viste? Y mira qué bien, la jeña tú se ahí con él, está, bueno, se pone así loco era, y olivio la vista. Hijo, sí. y yo no se hacía jugar Necesita ayuda. Claro. Se puede ayudar diciendo que necesita trabajar. Estoy aquí para todo el proyecto de la droga, vasísimo y justamente hoy nosotros no veremos nada de eso que nosotros no nos chingue en cabezos de la mierda. Alídate, ¿me entendés? Sí. No vas a ser rico <risa> no, no, no, no, no, no. <risa> no, como Ricardo Fork que... claro es dice es que es rico es el tipo más pobre de la, de la historia que rico que por la plata no son Dejemos de pensar, entonces, de venir. Si ya el día de mañana, ya porque se, se puede ser, se puede ser famoso, bueno, un canturucho. Me... No voy a hacer nunca esa gallada lírica un chico así, voy a ser un fue cartonero. Y bueno, ahora lo voy a decir, ya que con quién estamos hablando, porque si no Bueno, sí. es Luis, quiere decir vuestro sí. nombre. Sí, Luis Ángel Suárez, y sí. yo, Vengo en de Lópolis, ¿no? así como 12 15 años. Y ahorita como paciente en el bono, hace 3 4 5 6 meses, de ese quilombo, padre. Ah, mira, pero... como es si quilombo todo, no tan sin quilombo y a veces la es... taj. En el casuar ya va a estar ahí adentro. Sí, no que pidió, que de pelear y de usar Ticera, eh, dirán, no sé si está así, sí, no, pero duro la buena, pues ven, mira, no pues no, esa que es el la, que, que va adelante. Pues ese que le manda al izquierdo. No, pues se casó. ¿Cómo entró a leer el coche ahora darle el cantillé? Cómo le dijo Moisés Andrés. Y luego. Bueno, ah, vamos a contar un poquito cómo venimos entonces haciendo los murales. Sí. Como cuando cómo te veías ad adelante uh. el muro. La yo, primera vez que agarramos el penal viejo, yo, re, yo vi? recuerdo el penal viejo. ¿Te acuerdas? Fue bien esa semana séptima. Sí, ¿sí? El el, en nuestro destino, hablamos sí, de los muros. Bueno, como la viste, viste? sin color. Me, vi, me vi, me vi, me vi, me vi participando en la en realidad quería yo que se ese todo que se que se ayude asume A integrar. Y los chicos me, me daban un pincel, me piccin a mezclar los colores, me mi a salir de, de lo que vicina era. era un pittore di ora e esta vez se que ser un artista y expresar en colores, en formas, trasigida o zagosa se non riusciva signora quindi a crescere a beige israel Es como yo te había dicho que el artista es un obrero, yo yo es no había, un oficio, es un taller. como un paso más adelante porque vos el oficio ya tenía no el oficio de pintor. Te tenía que dejar libre, decirle. Estoy bien, bien libre que, que me cuesta poder decirle. Es eh, bueno, pero, pero no, da no, poco, da poco, ya se esa paloma que una sí, no tiene. Sí, hoy la veía linda. Sí. Y río y a volar y también un montón. Y sí, sí. un montón. Vos también te fuiste, yo te veo más como una superación y más Y bueno, vamos a vamos haciendo al, al proceso que nos fuimos a Mar del Plata cuando ¿Cómo te viste en Mar del Plata cuando fuimos? Y de repente me vi muy bien. ¿Me tuviste bien. que bancar a mí en la pieza? Hay que sí. bancarlo a coleereza sí. de la pieza. Eh. Sí. sí. Sí, me vi entera, algo algo bien. ¿O no? ¿Cómo te viste ahí Me eh? vi bien, sí. bien, aparte después con el look que no sé Ahí el truene de peluquero a mí, también a todos. Ah, sí, la ah. de peluquero. Vamos a mandarle fiesta. Sí, sí. El truene Vamos a mandarle un saludo a, a el al Polaco, al, al Polaco. Sí, sí una creta sí, polaco. polaco. Y el chavo sí. chico no se olviden de venir al jorda que fuyo si va a, a entender lo que está haciendo hace 6 meses. Es más mas la fugese. Es la palabra, y la voz se y dice semejante que ha podido sin más el agua anda la tuira del quebracho el hierro sino mi gomorra hilándose y hay un ojo que percibe todo, vacha de palcina y se ve si la leira y piensa que la gracia ha ganado que vi ser en el anillo hay una mujer de hay una puerta hay hay un pedo con diadema hay un garment terminalium garment negra casi parece que dicen cada una te expliques a alguien y ahí y ahí no hay nada Bueno, ahí vamos, fue contando un poquito sí, la hora, bueno, pero bueno. Me sí. yo sé, mira que sí. participé y sé que lo llamaba con todo dato. Anda, muy agradecido pero en diario de voz dice todo Yo no sienta, me siento que lo mando normalmente. No sé si va diciendo. Mi internet falla. Pero vamos a decir, pero es como yo te digo que Si yo no lo tuviese a usted al lado... Son es como de ni jugar, eh, eso <ríe> no, pero... es sí. No, si haría caer. Sí. O eso igual. Palo de chan. A 50 cada uno, claro. bien la medida. Ha ganado yo. Sí. Bueno, no, jugaba Gómez. Yo siempre pongo en primera y ahora y diablo, ya me pongo una beria. Si no, ni hay que me jugar, me no, voy, hay que cancha, no, sí, no, no, hay que entrar en la cancha. No sirve virtual, yo se iba a perder Y bueno, maestro, entonces cuando fuimos adelantando un poquito lo de la obra, pero yo quería llevar lo del mural de lo que hicimos la preparación del pulísimo sin mural importante que se llevó más trabajo y primero fue una sorpresa para mí, encontré que podía dar con un pincel una pincelada, con dormirse otro trabajo, otra pincelada, con los rodillos me enseñan a manejarlo de otra forma que allí se hacía jugando y esta vez me enseñan para que ese juego que alguna vez lo he hecho en la pared, para hacer bichos o algo nos iba a la aventura y así fui teniendo confianza te así que me invita una de la mala plata te cogota para me invita una de la plata y acá lujivamente con nuestra compañera vaipipo viso allí se baila la mala plata no toro ni hubo mole de plata ni mal el viernes pinchamos todo una dia conocimos una estrategia El día que me llamó el Rey Montañ. Y lo del jueves el anterior la previa el fue la claro, del día. Yo quiero contar bien porque empezó el jueves toda la acción. El jueves ya el artista Fuji Johnson, pego a él, yo veo más artista él. Me pego a él porque ya veníamos como una simbiosis creando una dicha de total. Entonces me lleva a una cancha de baile. A il colore, so elenye, a la talmente, non pensarbeval, quello è serenissimo, questa qui è la palade si sono scompenso. A fare la pittura per chiedere un'idea. Non bisabbizzare a buttare colori immaginando e Te he dicho todo, dándote, dice una cosa mía, me ha confundido, me ha diluido y he vuelto a decirme bobo, también bobo, ya sino me sale ahora. Sí, sí que atinadillo, bueno que atinillo, y si venes volar, o si no si da valor. Y si hoy día viene, somos a la mañana ya y no, lo primero que dan es que te va en un país de la mía, como batalla conmigo porque tú Eh. Oh, que que... la compra, la la compra puta, todo... la, <risa> una, con Juancito docalizo, <risa> unomorfoli la... sí. <risa> <Que llevamos risa> claro, y me diviene la me me me occito que llegarse. Eso va por pozo. Yo pujo. Fra, también. Pero bueno, fuimos a comprar el tiburón. Nosotros rajamos escapando por ¿no? la azuda. Nos fuimos a becaillo en y consumimos la nueva rata con sus tíos, y compramos tiburón rosado. Sí. No sé en qué caros países tiburón rosado, me salió 40 pisos, pero la cargada de Julio valían 200.000 dólares. Cómo te juro me quedo ahí. Hola mi chiquillo. Y bueno, y entonces vamos a después al del y después fuimos mira al muralear. molalier muy valió muy valió mucho molalier izquierdo dice afirmando una mano en molalier la derecha que está la patija tengo ni canto yo el piñón toda la porquería que dan a estos tipos la tiene una 404 todo eso ya no se lo digo a mi otra más han de ser nosotros pues le he criado mi hija a droga ¿no? Mira, está tan chida. Chinese, pues mira, ya. Vamos a contarle un poquito a la gente para que lo entienda? De ahí, los chicos, de, de la entienda poesía. Era la mitad de, de, de, el cerebro tiene dos hemisferios. Un lado era el más oscuro, el que era del empastillado y todo. Y el otro hemisferio era de es de la creación, con más colores, claro que después pintaron dos las payasitas, las ¿no? payasitas, niños, pues niños, chicos de la Facultad de Psicología. De psicología. Participan también en alguna ah, colectivo. Y que había que hacer para figurar <risa> una figura. Mucho participaron, mucho mucho fue el día que mejor no fue en todo fue un día muy muy muy muy positivo, muy positivo. Y bueno, le vamos a pedir a A sabri si podemos seguir 15 minutos más y ¿sí? o no? Sí, ahí venimos. Así contamos un poquito de la y bueno, vamos a seguir a, la, a los que saben. Cerramos un poquito este concepto de lo del mural y después entramos a nuestra cultura maravillosa. Ah. Wow all attractions beautiful. haciendo eh, bueno, vamos a saludar a, a la gente de Málaga desde San Telmo, Buenos Aires a España Málaga. No vale nada. Señor Messi es mucho magro, fíjate que ni a mucho va, nunca me entendí tanto. Les digo los malagueños, estuvo estuvo por acá una linda alucinante malaguensa que sacó una foto a la bandera argentina. 80 de las sin sacarle la foto que le dije, "Quisiera que una foto al Mastín." Ay, qué bien. Se lijó en las nuevas ventanas, hizo una cena y sacó la foto. Ah, verdad que. Sí. Bueno. Muy entonces seguimos con eh buenísima la la la madre, sacando fotos. Y bueno, y volvemos al del a lo de la escultura. Yo voy a contar un poquito para que la gente sí. se... Después del día más negro de la medicina en Argentina pasa la destrucción que uno por eso pide el juicio a Macri y de la destrucción uno como artista tiene que lograr que florezca algo bueno. Cueste lo que cueste. Ellos como cueste lo que cueste por el, su dinero, nosotros con el arte lo vamos a lograr. Entonces eh, En una asamblea muy grande tiro para decir que Me gustaría ir a agarrar los hierros para levantar una obra, que esa obra se llamará eh, doblaremos la pirámide de la impunidad. Bien. La pirámide es muy significativa eh, y era como que yo iba reflejado el poder y todo doblado. Y bueno, desde el primer momento la gente se fue acoplando a la obra eh, sacando los hierros, muchos compañeros ayudando eh, días tras días Bueno, y después eh, lo que estábamos contando de muralguya, una vez cuando hicimos ese Picasso a nuestro estilo, eh, vos me voyas con la amoladora y, y me querías eh, querías hacer escultura y le digo, "No, no, vamos a muralear con los chicos que que va interesante la escultura, después lo vamos a hacer." ¿eh? Mm. Vamos a muralear ahora. Hasta ¿ah, con las que había sí, sido qué así. Bien. Sí. Entonces, bueno, en la, eh, yo te había prometido y vuelvo al otro día y Y arrancamos con la escultura, fuimos haciendo la escultura, un poquito, pin pin hasta sí. poder levantar eh, eh, la, pirámide. la pirámide. Y bueno, yo le, te pido y me hice a soldar, no sabía. Me a yo el primer curso de soldadura. Viene gente empieza apreciando, gente a soldar, que soldar. Y suela también sí e ci se ieri, ci fa problando a Meriva Vinino tutto il día o los días que venían, que a veces no lo han seguido. Ci be uno, due, tre, quello partecipanti che que no eran los mismos de ayer, parteciparono a Milano, agganciando uno estendino locale, presentando las pirámides, servire la piramide nella parte della piramide e c'ho un momento meraviglioso Bueno, se sí, fue, fue porque también era muy muy pesado. Claro, y había que armar toda la estructura sí, como para que no, no se caiga. Eso es un un mucha logística, sí, mucha logística sí, sí. Y después el acompañamiento de la gente que eso fue lograr que nosotros la podamos levantar. Sí. Y bueno, de, de, de, ayer fue muy interesante, fue uno de los de los días más interesantes eh, ayer y antes de ayer que sí. Antes fue el que armamos el signo de la paz con claro. esos Claro. Eso fue muy bueno. Claro. Y la sincronización de los chicos, ¿no? Sí, con la... tan a ver qué te parece. el chiriro todo parece con tres ajokini venir y nosotros en dible le llamo Godduno y el Bambaliano. Y parecito el reportero más como que le traía uno así que podía apenas podía. Y, pero lo trajo. Pero a qué no sacan Y Carlitos, que Carlitos es nuestro compañero que, Carlos, que, que no sabe hablar, claro, no puede pronunciar las palabras, no modo. Él también trabaja, también trabaja como un muy en Carlitos. Carlitos sí, pero si no dice cuando come con una sonrisa con una cara tan tan especial tiene Gabito es un ángel y sabe decir lo que siente lo que de hay en la vida con su retiro cada uno y le pego muy categóricamente dice la mía y así es así es la decir y bueno y el proceso ese fue el de ayer y el de ayer también estuvo muy bueno ayer porque, porque ayer levantamos el segundo doblez del ya, la, la entrada de la caverna. Mira, claro. bueno, calma, bueno. sí. sí. el sodio dice. Sí, hay dolomitas grandes, masalto. Very good. El nido de sodio macho. ¿Sodio macho? Y el aluminio salmo en diabiar, claro. Vamos ahí a y justamente abajo de estos dinosaurios y hay un higuero, un higuero de hormiga rojo. Y bueno, entonces eh, ya es como que momos ir cerrando el concepto. Y bueno, y hoy también hoy estuvo genial porque hoy ya sí. es como que eh, ordenamos todo nuestro eh, bajo viniste y te gustó la movimiento de la botella, Me re gustó esa hora que viniste sin movimiento, Porque todos tienen la maletecita para el. Eh, todos tienen la Tiene al tiene al tiene el golpe, tiene tiene la gente que le está dando así, y dice así. Y nosotros y la la gente la la sigue moviendo, oírla ni nada. Tan bonita, Y ya fue que digo la Y, y, la, y la, la, la puerta de la entrada de, ah, de la pirámide con tampoco. La puerta <risas> de la entrada de una cama, uy, etapa, <risa> un repal, repal, repal Pero qué atú tan visudo que ni le avisa la serpiente. Claro. <risa> no sé Atrás de la culera ahora. que hice la celada dura, el otro sí, pegado. Ahí el otro pegado. Hasta eso fue la hora. Si se naval y se va. Y yo asumo que es un picazo en la verdad. Lo... Bueno, nosotros nos bueno. hago de licita. y sitio. Bueno, a ver y, y sus <risa> bueno, un abrazo. Y bueno, si querés dejar un concepto eh, o algo que vos quieras pensar, tomense la mano del inferior y del superior intenten llegar a la paz vale la pena pelear las salma ton de ma la vendale con una cuda anda parado con una cuta. ni cuda dicchio tu un'arma del chianovito con una cuda pensemos un po' io uno da mano non vai avanti nell'acqua non ci petrolio non contaminación sono non c'è alcuna via per me a me la lasci un pane povero e nell'acqua no domenica Bueno, un mundo sin fronteras un mundo de paz un mundo hasta más allá y el infinito arte para no morir el arte no te perdona el arte no para chao want the silver moon is oh, so soft as at the ways of her new life. but silver moon is not a girlfriend silver moon could be my wife.